nada, antes, antes de todo pues gracias a todos por estar aquí porque a mucha gente significa que, que, que hay interés por este tema eh, gracias a Aireari por estar aquí y, y... he de hacer un par de, de, de premisas entonces eh, eso que eh, me gustaría hacer un par de premisas porque bueno esta charla Parte de una experiencia mía personal, eh, yo he estado en, en Grecia, en la de Grecia, eh, trabajando por una ONG, pero primero, bueno, no voy a decir que ONG porque no vierte en, en el tema de la ONG, preferiría que, eh, no voy a explicar el tema de la ONG, no voy a hablar sobre la ONG, sobre el funcionamiento de la ONG, o esa es, va a ser una charla a partir de mi experiencia personal. Como uno se dará cuenta luego para, qué ONG, para cuál ONG he trabajado, por el tema de las cuatro fotos. Eh, pero bueno, en fin, básicamente, esto, yo no, no estoy aquí uh, como portavoz de la ONG, ni hablando uh, de este la ONG. ¿no? Entonces, nada, quería, quería dejar esto claro. Eh, bueno, principalmente creo que lo mejor sería ver eh, dónde, dónde ha estado trabajando, para, para ubicarnos dónde he estado, os enseño un mapa. Creo que todo, hace tiempo ya ha estado dos meses allí, entonces no sé muy bien en la televisión, lo que se ve, lo que no se ve, pero básicamente Sé que uh, las imágenes que se ven, por la mayoría, son de la isla de Lesbo. Uh, es una isla que es como muy mediática por diferentes motivos, ¿no? Diferentes motivos, porque, básicamente porque allí hay una gran mayoría de, de, de llegadas por el estado de la mar, que es una mar bastante calmada, y por estar bastante cerca a las costas de Turquía, ¿no? Entonces, la mayoría de las imágenes que sale son estas. Eh, yo no he estado, aunque cuando me iba para allá pensaba de terminar en la lejos, no he estado allí. He estado en una isla que se llama Leros, en el 2 de Caneso, en esta islita, pequeñita, que está marcada aquí. Eh, Leros está desde, desde su costa, a la costa de Turquía, unas uh, 20 millas, 18 millas. Entre Leros y la costa de Turquía hay esta pequeña isla, el nombre Farmakonisi, que dista desde Leros, unas 13, 14, 15, por allí, y las restantes están aquí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, las llegadas, pues, no son eh, un número tan elevado como, como las que están en, en Leros, Uh, pero en la isla de en, en la isla del Ero se habla de unas dos mil personas cada día, ¿no? Yo cuando llegué aquí, básicamente, eh, me, no sabía ni dónde llegaba, no sabía dónde llegaba cuando llegué, pues, pues, pues me di cuenta de, de, unas, de unas diferentes historias eh, bastante importantes, que me di cuenta que no había mucha mucha organización, o sea, la llegada que llegaban, la gente llega y uh, sin este este aparato de, de recepción que se puede ver en las imágenes de que salen de Ebos o básicamente de esta isla, ¿no? En el Bos hay muchas ONG trabajando, hay muchos voluntarios, pero evidentemente hay una, una llegada que a lo mejor me equivoco, pero ha habido días de 6.000 personas llegando, ¿no? La gente intenta, en el inclusive, cruzar a nadie. ¿no? Esto por diferente tema, por estar más lejos. Y por eso las la llegada son son, son más, más bajas, ¿no? Eh, como veis, como decía, entre Leros y la Tur y Turquía, la costa de Turquía, ahí está isla farmaconisia. Hace dos semanas, entre farmaconisia y lo, las otras islas que están al lado, esta, Calimnos, Calolimnos, hubo, hubo una llegada masiva de unas 100 personas <coughs> y demás. Bueno, hubo oh, 47 muertos, los cuales eh, unos 20 eran niños. Yo acababa de llegar a Madrid y cuando leí la noticia, me viven, no sé qué cómo coño estoy haciendo aquí, eh, volvería volver, ya, volver ya, ya, ¿no? eh, es una zona un poco un poco difícil porque eh, porque farmacisiia es una isla militar ha estado siempre en un contendida entre entre grecia y turquía y entonces eh, siendo una zona militar eh, muchas veces se complica las operaciones, ¿no? Las operaciones de rescate, eh, un poco pública, ¿no? a, a nivel político, político militar, solamente militares, sin pensar. ¿no? El farmaconia es una isla eh, casi casi vacía, ¿no? solo un pequeño cuartel militar y justamente por estar aquí a poca distancia de Turquía, la llegada son son bastante elevada. Bueno, Hay unas diferentes dificultades a nivel burocrático y político. Uh, yo, uh, cuando llegué allí, me di cuenta un poco, uh, como decía antes, de esta falta de, de este aparato de recepción, uh, digamos institucional. Uh, pero bueno, pues asumí esto y empezamos, empezamos a, a trabajar. entonces Eh, al llegar allí, pues se puso en marcha el proyecto, se puso en marcha el proyecto y entonces nosotros teníamos uh, dos lanchas, uh, dos deumáticas de unos 10 metros y uh, empezamos a movernos en, en, en, la, en la isla, ¿no? En la, en la isla y empezamos a movernos, básicamente, para conocer un poco un poco la zona. Eh, a mí me impactó mucho... Uh, empezaría yo a enseñaros cuatro fotos. Cuando llegué me impactó mucho la primera imagen que encontré nada más bajar del taxi. Eh, esta era en el, al lado de, de las oficinas. Nos encontramos, me encontré, pues un chaleco en el agua. ¿no? Y este chaleco probablemente si lo hubiese visto aquí en el puerto de Palma me hubiese impactado menos. Uh, viéndolo en el agua allí. Tiene, tiene tiene otro valor, no tiene otra valencia, y entonces allí ya empecé un poquito a, a, a darme cuenta de lo que estaba pasando. Nada más llegar, puedes sentir una, una, una seriedad entre las personas de, de la isla, entre las personas que te vas encontrando. Uh, hay hay hay un halo bastante serio, ¿no? Hay que entender que... Um, Ahora, en el último año y medio, dos años, este tema ha surgido porque la llegada han, han subido muchísimo, pero eh, en esta zona llevan bastante años donde pues reciben, reciben, reciben llegada y muchas veces la llegada eh, se trata de, a lo mejor, de, de, de cadáveres o los, los, los mismos pescadores muchas veces encuentran en las mismas redes, recogen cadáveres, ¿no? Entonces, esta, esta, este este sentimiento así de, de, de, de, de seriedad, ya ni siquiera de tristeza, pero en seriedad se puede, se puede sentir, se puede matar. Se puede notar que cuando estuvimos allí, los primeros días, eh, se mezcla un poco todo porque te encuentras gente por la calle que te abraza, Y, y te dice que, que grandes sois eh, y incomoda tanto cuanto la gente por la calle pues que te rechaza ¿no? En esta zona, en Grecia, eh, Amanecer Dorado es eh, la tercera fuerza política en el gobierno y en la zona, por lo menos en esta isla y en la otra isla, se puede notar se puede dotar esta presencia de este, de este, de este partido grupo político, uh, <coughs> que, básicamente nazi, ¿no? también esto se puede notar, um, entonces bueno, llevan, las situaciones de esta, eh, en la isla esta de 8000 personas, le llegan 2000 a la semana de media, eh, no hay de parte, de por parte de, de, de Europa, uh, no hay ningún apoyo, eh, y entonces pues esto genera pues, todo lo más triste, ¿no? que puede ser que es inclusive el rechazo, que las personas que son más pobres que tú y que tienen más problemas que tú. No, yo no lo puedo justificar, pero de una manera logro entenderlo. andando Otra cosa que empezaba a chocar un poco que era, andando descubriendo un poco la isla, paseando, pues te encuentras en la playa con estos coranes, documentos, libretas y, por ejemplo, al lado del puertecito, otra otra chaleco otro documento vale nosotros eh, llegando allí empezamos empezamos a preparar los barcos esto por ejemplo eh, en uno de los barcos eh, para subirnos otro barco teníamos que pasar en una por encima de una boleta que habían utilizado para llegar desde turquía y como veis pues se pueden te, te encuentras pues nada, zapatos y que te dan que te dan la medida de que donde mires encuentras siempre está esta presencia humana ¿no? estará la bodega de este mismo barco llena de, de charcocos no, nosotros empezamos a preparar los barcos como dije, eran dos, dos neumáticas de unos 8 metros y empezamos a, a ir descubriendo un poco un poco la is las islas la isla y empezando a ver Cómo, cómo, cómo podíamos movernos, empezando a entender dónde podíamos movernos, empezando a imaginar cuáles podían ser los, los varios escenarios que nos íbamos a encontrar, porque está pasando algo que es algo totalmente nuevo también en los equipos de rescate. No hay dinámicas de rescates masivos porque nunca se han dado rescates masivos. en Los, los mismos el, el cuerpo de, de rescate, salvamento marítimo, los guardapostas, Están acostumbrados a, a rescatar un barco pequeñito, un velero, donde hay 3, 4, 5, 10 personas para rescatar. En, en estos rescates, pues, no se da estas dinámicas. Entonces, no hay no hay dinámicas fijas sobre metodología de rescates ¿no? Se está descubriendo. Como ahora, ensayo-error. Porque también eh, te llegan barcos que son, a lo mejor, normáticas de 10 metros con 40 personas a bordo. Donde normalmente los, los hombres están al alrededor, en, por dentro empiezan a estar las mujeres y los niños, y en el interior, pues hay, hay a lo mejor uh, gente enferma o, o mis barrios, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el caso de, de un naufragio, Normalmente los que están en el centro, si se vuelca el barco, por ejemplo, son los son los que tú te encuentras más alejados y son los más necesitados. Entonces, no se sabe cómo llegar. Y en este caso, pues hay que decidir directamente, por ejemplo, al centro. Se está estudiando nueva dinámica, pero yendo al centro sabes que a lo mejor a alguien le pasa por encima. Es, son situaciones bastante difíciles porque nunca se han dado rescates masivos ¿no? en estas llegadas y vuelcos así masivos en, en la isla de Leros hay un campo refugiado bastante grande eh, llegan un, llegan desde de, de, de, de Parmaconicio las islas cercanas eh, vienen eh, trasladados a través de de, de, de, de de una boleta que hace estos traslados o bien llegan rescatados por guarda costa o, para, o, o, o por nosotros, eh, y también a veces llegan ellos mismos, ¿no?, directamente. Estas son imágenes de la, de la, del campo de refugiados. Eh, bueno, yo llegando a me impactó, lo, la primera persona que vi fue, fue una mujer que tenía, creo, unos 95 años en silla de ruedas y me impactó mucho, es decir, yo no, no entiendo cómo puede haber llegado aquí esta mujer. Va, niños, niños cantidad, hay como, supongo que ya, el leía en el periódico, pero un porcentaje muy elevado de niños, se habla de un 40%, yo de los rescates que tuve, y menos del 25% nunca he encontrado, ¿sabes? siempre niño, muy pequeño, eh, bebés, me rescatado hemos rescatado un bebé de habrá tenido dos semanas. Eh, entonces, bueno, llegan realmente cualquier tipo de personalista, según empezar a hacer nuestro análisis. Eh, otra cosa que me impactó y que me, me sentí casi un pelín estúpido cuando cuando cuando me di, que sorprendido de esto, fue el darme cuenta... Eh, de que las personas que habían acabado de rescatar eran personas como, como, como nosotros, ¿no? Como si hubiera rescatado a él, o a ti, o a mí mismo. Y entonces, de una manera creo que, por lo menos yo, estamos acostumbrados a un tipo de inmigración eh, económica. Gente pobre que va buscándose la vida en los países más ricos, ¿no? Entonces, pues, que es llegar, gente, pues, no pues se cuenta que más pobre son pero no, esta vez pues rescatábamos gente como nosotros, entonces esto daba la medida real me daba la medida real del, del fenómeno de la gravedad de, de, este, de este tema, la gente que se está escapando se escapa como sabemos todo por debajo de, de, de, de las bombas o que están destruyendo su, sus países y sus ciudades pero hasta que yo no lo vi realmente recetaba gente vestida como yo peinando como yo y, y, y no, no, no, me sentí estúpido porque no lo no lo tenía no lo tenía tanto tan claro ¿no? y bueno pues pues eso. Y empezamos a ver están a las lanchas que teníamos nosotros ¿no? dan empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y tuvimos también esta que es como una cita en este en justamente en los rescates masivos con esto y eh, de 25 metros de largo y serviría para llevarlo y que la gente se agarrara allí esperando de poder ser rescatado porque se pueden agarrar eh, hasta unas 200 personas allí no lo hemos utilizado nunca por la distancia que eh, teníamos que recorrer entre eh, la isla donde estábamos y la pequeña isla de Farmacomichi donde realmente luego pues llegaban la mayoría de los Eh, aquí empieza, cuando, eh, dando vueltas y descubriendo las islas cercanas pues una cosa que empieza a impactar son son, son imágenes como esta esto no es un barco que está ahí amarrado sino es un barco que ha llegado y normalmente pues lo que hacen es llegar y quedarse en las rocas ¿no? eh, hay diferentes aspectos mmm, Nos dimos cuenta que hay diferentes maneras eh, de que ellos lleguen, depende básicamente de cuánto de cuánto paga el viaje. Eh, yo, hablando con, con un chico sirio, que, que era italiano además demás, pues supe que él le había pagado 700 euros. había llegado en un barco, eran 28, eh, y todos más o menos habían pagado 700 euros, eh, y son los que pagaron menos. Uh, 700 euros es el viaje barato el viaje barato quiere decir que normalmente llegado a, a la mitad de camino se te acerca otro barquito otra lancha y se lleva el patrón entonces si a bordo pues hay alguien que sabe manejar el barco y sabe dónde ir bien si no mmm, ahí está la suerte no el, el tramo que tuvieron en aquella serie ellos calculamos que yendo despacio, de hubiesen uh, tardado dos horas, ellos tardaron 11 horas dando vueltas, se perdieron. Y al fin y al cabo, pues, lo que suele pasar es que cuando ve en tierra, un momento dado, pues, se van se van a tierra. Eh, entonces pasa esto. llega a tierra y se embarran. Entonces, ¿qué pasa? Estas son las situaciones un poco difícil, porque la situación más difícil que se puede dar... Es cuando llegan a las rocas y el barco se rompe, gente al agua, o las que te tiran a la, a la tierra, y entonces allí es el momento más difícil, porque es, es el momento donde muere mucha gente, ¿no? Lógicamente las rocas son como la roca aquí, pues sabemos que en cuanto cortan, en cuanto te hace el daño, en cuanto es difícil salir del agua cuando cuando hay mar. Imaginaros, de noche, en situaciones donde... ¿no? Eh, la llegada, pues esto diferente eh, diferente camino tendrás dependiendo cuánto pagas. Eh, yo encontré una, una mañana, en la madrugada, encontramos unos chicos que habían tardado, por pues, me dijo nada, que habían tardado 10 minutos en llegar. Casi imposible, al menos de no haberse avión. Pero habían ido muy muy muy rápidos y estaban todos bien. Todos bien peinados, las chicas bien martilladas, todos contentos, todos. Y eh, creo que hubiesen pagado como unos 3.000 euros cada vez. Había otro barco, que se, yo no lo vi, mis compañeros los vieron, era una lancha de esta súper rápida, con muchos caballos de potencia, que llevaba muy poca gente. Y eh, supimos que luego estos se learon a tiros con, tiro con guardacostas, ¿no? Y estos son los que básicamente son los ricos que pagan más. Yo, yo por lo que tengo escuchado, se va a dar unos 6.000 euros cada uno ¿no? que pagan. Entonces, se mueve una cantidad de dinero tremenda. Porque, repito, cada barco, normal, si ponemos una media de 1.500 euros, cada barco, menos de 25 personas en un barco nunca visto. son barcos realmente muy asignado. En caso de vuelco, en caso de un distrés, de un Mayday, pues, pues es muy muy complicado, ¿no? El, el peligro es muy grande. Entonces, a ver, estas son las, las imágenes que empezamos a ver descubriendo la, la, la isla, ¿no? Como veis, estos son todos chalecos. Y era una imagen casi cuando vi estos chalecos aquí arriba, decía, bueno, pues estos son chalecos de gente que los ha se los ha quitado, ha llegado y está bien, entonces significa que ha llegado salva. Eh, otros cuando están en puntos, ¿ves? este es uno de los barcos, por ejemplo, cuando están en puntos Donde es difícil acceder a las rocas, te das cuenta que a lo mejor son chalecos que han sido traídos por, por, por, el, por el mar. Esto es la verdad que las primeras veces que, que, que, que, que vi estas imágenes andando por ahí, andando por ahí pues se ponía un poco la piel de, de gallina porque realmente es eh, abrumador ver cuánta, cuánta, cuánta cantidad de chalecos hay. Estos son todos barcos que llegan y los empotran allí y, y ya. ¿Entonces qué pasa? En estas también pasa que muchas veces, dependiendo pues eh, dependiendo siempre cuánto pagues, es el mismo patrón, es el mismo traficante que te lleva a la roca, te desempaca y se marcha. O que dependiendo se empotran y luego se esconden, llega otro barco, lo recoge y se lo lleva otra vez a Turquía. ¿No? Porque nosotros también vivo por una mañana, en la mañana vimos un barco, cosa muy rara, que desde Grecia se iba hacia Turquía con cinco personas a bordo, muy rápido. Entonces, no nos, sale, no, no nos acercamos porque nos dimos cuenta que, que eran prácticamente así. ¿no? También una noche, pues, eh, cuando te encuentras en eh, la, la, la gente, te la sueles encontrar por las rocas porque llegan y encienden fuego, pues porque claro, a lo mejor están mojados o para que les veas, o te hacen señas con, con, con móviles o con, con, con focos. Y, y una noche, pues, vimos unas luces. Nos acercamos y vimos que se escondían y se escapaban. Entonces, la luz era para ver dónde estaban yendo. Y nos dimos cuenta entre personas, nos dimos cuenta que eran, que eran que eran traficantes. Entonces, ya está. Nos alejamos. Muchos barcos hundidos, muchos barcos rotos, como ver. Estos son... Nada, pues, nos alejamos. un aquí en barco hundido y yendo por allí pues lo que pasa es que empiezas a recoger te encuentras cosas en el mar ¿no? y pues si sí, pues, empieza quizás a, a encontrarte un poco de todo este es otro barco hundido en la isla de farmacisi hay esta zona militar donde cuando recogen las personas las dejan allí a uh, no voy a entrar en qué estado pueden, pueden estar, pero bueno, esto es en la medida que Europa está, está afrontando este este fenómeno, porque estas imágenes no va muy lejos probablemente de imagen que podemos ver en los libros de historia, ¿no? Estas son alambradas. Eh, este es el pequeño puerto, aquí a la derecha, donde cuando nosotros rescatábamos gente, pues los, los, los llevábamos aquí. Para que luego, diría, como viniese el, el, el, la cólica y se lo llevara al Eros, la isla donde estamos nosotros. De allí, al campo refugiados, de allí, ah, que dependiendo de si son afganos, sirios o aquí tienen unos, un papel que como un... Um, permiso de libre circulación por europa que dura seis meses y en estos seis meses pueden pedir el estatuto de refugiado si no son de estas eh, tres países pues el único papel que tienen que dura un mes no se pueden no pueden salir de grecia y no van a poder pedir el, el, el estatuto de refugiados de hecho atenas colapsada de gente de por la calle que hay Perdón, ¿qué tres países ha dicho? Irak, eh, Afganistán y Siria. Luego, para bueno, Palestina porque Palestina, pero... Eh, y, y nosotros rescatamos gente, inclusive una mujer de Revere, El traductor que yo tenía en el barco, pues enseguida viendo los tatuajes me dijo esta mujer es de Revere". Lo que pasa es que normalmente todo el mundo se dice que, que es Siria. Si no son afganos o, o iraquí te dicen que son sí Cuando les eh, muchas veces eh, lo que puedes hacer es llegan, los encuentras, ellos están navegando y los acompañas. Cuando se están acercando a la roca, empiezas a saber que tiran cosas, documentos, pero entendible, totalmente entendible. Aquí empezamos a ver la imagen de rescate, ¿no? rescate de día. Pues eh, nosotros vimos gente... Eh, y entonces pues lo rescatamos y teníamos a bordo eh, y lo llevábamos a, bien a la roca dependiendo bien al puerto de Parmakonisi, bien al puerto de, de Isi, bien, bien a, Eros, y de allí ya pues esto mmm, fue como muy bonito, a las 7 de la mañana del día de Navidad pues rescatamos rescatamos gente no hay vuestro estético de un barro eh, esta mujer es la mujer verde que nos está conmigo esta es una margen también bonita, muchas veces te los encontrabas por allí, por las rocas, solían estar escondidos muchas veces. Entonces tú vas, ves alguien y, allí", y nos acercamos y el traductor pues empezaba a hablar y entonces pues ellos luego salen, ¿no? Salen y dicen, ¿vale? Pero muchas veces no saben, dónde, no saben dónde están, no saben si están en Grecia, en Turquía, no lo no saben y fue divertido, bueno, divertido entre comillas, un día rescatamos un grupo desde La Roca y nada más subir a bordo nos dijo, nos lleváis de vuelta a Turquía, no os preocupéis, no somos policía, se relajaba mucho al decirles bienvenidos a Europa, esto es un regalo que me hicieron dátiles, dátiles troceados que me hicieron y que no había manera de decirle, no, no, guardatelo tú, no, no, esto, muchas gracias. esta otra imagen... De rescate claro muchas veces mojados pues los copia los tapábamos con y... eh, esto de un rescate que tuvimos de 41 personas y la cantidad de chalecos hay una hay un tema que eh, nosotros rescatando gente nos dimos cuenta que mucha gente iba con chaleco y con y con cámaras de aire porque salió que eh, en turquía empezaron a venderles chalecos que no flotan, ¿no? Entonces ellos lo saben eh, y, y... Entonces dicen, bueno, bueno, me pongo el chaleco y pues me pongo también una cámara de aire. Un poco un problema cuando lo sacas de la, del agua porque tienen la cámara de aire y, y, y entonces se hace problemática. Los rescates, eh, lo que os contaba antes sobre esta falta de dinámicas que hay eh, de, de estudios sobre cómo rescatar Pasa que, como decía, al, afuera hay las mujeres. Adentro están... Afuera están los hombres de Tupac. Adentro empiezan a estar las mujeres, los niños y los los enfermos. Las mujeres, cuando hay un distrés, suelen... que suelen hacer? Suelen coger los niños y tirarlo al agua. Tirártelos al agua para que tú lo rescates. ¿No? Porque saben que tú los vas a rescatar y entonces... Eh, ¿sí? Quieren que, que los cojas tú. Muchas también tienen atados, los mismos niños, con celo o con cinta americana, se los tienen allí, entonces se tiran al agua, cuando lo tienen que sacar, le tienes que romper esto y le sacas a... sacan los niños muchas veces desde el agua, las mismas madres te pesaban las manos, ¿no? Porque nosotros lo primero era rescatar los niños y, y las mujeres fuera. Eh, niños, cuando después de rescatar los niños, pues ya rescataban mujeres y y quién más necesitaba. ¿no? Entonces muchas veces la misma madre se quedaba en el agua y te dejaba la mano? Muchas veces, muchas veces no, muchas veces en el pánico, un compañero tuvo que morderle la mano a, a, a, a una mujer porque estaba agarrada a, a un chaval y no le dejaba, quería que le sacaran a usted. ¿no? Hay unos vídeos que nos enseña que son básicamente de, de donde... Ah, pues bueno, aquí nosotros cuando Cuando estamos yendo a los barcos. Empezamos a salir de noche porque de día nos dimos cuenta que no había mucho mucho trabajo. No Quedaros con el silencio que tenemos nosotros cada vez que nos vamos a la mar y cuando nos vemos. Porque a mí me impactó mucho después. Cuando vi, los vídeos me estaba viendo los vídeos y dije, no hablamos. No hablamos casi nada. ¿no? Y, y, y sigue este discurso de antes, de esta pesadera, de, de que se notó. Eh, trabajando allí, eh, cuando empecé a trabajar, me llamó mucho la atención molesto, como decía la, la cantidad de gente que llegaba y esta falta de, de estructura, de recepción, que, que pues, se cae allí. Los guardacostas, los pobres trabajan mucho, pero no tienen medios. Los barcos que tenían grandes, altos, entonces en, en, según que... que si hay, si hay un distrés, si hay gente al agua, difícilmente pueden llegar a Tampo Feliz. Estaba muy contento con nosotros cuando salíamos porque era, hostia, nosotros con la, con, con la lancha llegamos a la roca, nosotros desde el agua, ¿no? y luego ponérselos en su barco. Hay Frontex, ¿no? Frontex es este proyecto de protección de frontera, básicamente policía, que tienen un barco que medirá 50 metros, saldrá en una foto, Yo a ellos los he visto solo una noche alumbrar eh, la zona eh, de llegada y con los focos eh, obviamente iluminar como si fuera de día y las otras veces que los he visto trabajar los he visto solo bajar para ir a tierra y intentar identificar los los, los migrantes. En ningún momento <coughs> los he visto en búsqueda en SAR, search and rescue, ¿no? No, están, ¿no? están no está está Este proyecto no es lo que era Mare Nostrum antes, que, Mare Nostrum, sí, que era un proyecto europeo de búsqueda y rescate, sino un proyecto de protección de frontera. No tienen medios y no están allí para ello. Obviamente, esto no quiere decir que si hay un distrés, ellos no actúan. No, no quiero decir esto. Lo que pasa que no están eh, buscando gente están allí para apoyar obviamente que si hay un distre y si hay un madeday están y actúan como como toda gente demás pero esto este proyecto europeo no es no es para para proteger la gente o para paliar este este fenómeno simplemente es de protección de fronteras. y yo estando ahí lo tuve muy muy muy claro porque nosotros ha habido veces de no tener tiempo de hacer ni siquiera pis por la noche, empezando a la una y llegando a las diez de la mañana y, y, y llegamos uno de nosotros, ¿no? Entonces, es como, bueno, aquí, de noche. Tecnica de la Cámara América. Salud. Daba... Aquí estábamos, eh, ¿qué has dicho?, se habían quedado sin motor, entonces estábamos, eh remolgando, gracias. Este barco, este barco eh, es un bote, llevan 45 personas, no, 35 personas. Y lo llevamos al puertecito este, que es el puerto este militar que os he dicho. Entonces nosotros tenemos teníamos al borde, tres, Yo de patrón, marinero y un traductor, eh, en estas dinámicas que eran, bueno, las más sencillas, cuando los ibas remolcando, los ibas acompañando, les ibas explicando qué iba a pasar. Quedamos nosotros, dónde iban allí, y guiándoles, porque, claro, ellos acercándose a una zona militar, viendo los barcos de guardacostas, ven militares, y se asustan, y muchas veces, porque se van a la van a la roca y no te escuchan, ¿no? Entonces, ha habido momentos un poco duros donde yo, pues, nos poníamos listos como para saltar nosotros a la roca. Porque, lo eh, pues, repito, cuando el, el más duro, cuando llegué la roca, que se rompe el barco, gente al agua, olas, confusión, noche y gente que se queda por debajo, ¿no? Y tienen mucho miedo ellos de, de lo que les vaya a pasar. Hay gente que, que muchas veces lleva semanas andando. Nosotros hablamos con unos, unos afganos que llevan tres semanas pateando Entonces, pues cuando llegan allí, claro, uno dice, pero tú, ¿cómo, cómo puede ser que, que te metas en, en estos botes? Si alguien sabe un poco de mar, ves un, una lancha y dices, pero esto yo no me metería. Claro, pues, no me metería. Y llevan a lo mejor un motor de 8 caballos. Entonces, que, que, que, que, en condiciones muy, muy extremas. Pero evidentemente luego dices, bueno, pues mira de dónde vienes, mira todo lo que ha pasado. Tienes 6 millas delante y ves la tierra desde allá. Si no sabes de mar, pues dices, está aquí. Y yo andando, ya está andando, pero bueno. Un momento de día, Aquí había gente escondida. Pregúntale cuántos son. ¡Cama, Y eran 45. ¡Tal, tal! Y empezamos. tal! ¡Suella, suella! ¡Waje, guaje! ¡Stan, stan, stana! Tana, na feia, feia. El que habla? En ara mateix. Let's see it, en ara mateix. Kulo, ta... Esa mujer la mandó a tomar cofas. Kulo, ta al pintaje. Ta al pintaje, Ahí, en todo esto, pues, claro, vas por allí y es difícil muchas veces porque porque empiezas a encontrarte, o muchas veces también, gente que no ha llegado, ¿eh? entonces los tienes, los tienes que sacar, ¿no? Y es duro realmente sacar. siempre sacar personas del agua, ¿no? sacar cadáveres del agua. Lo más duro es eh, sacar líneas, ¿no?, del agua. Entonces, pero, pero esto suele pasar le pasa en esta situación, siempre eh, parece que no, pero diariamente hay casi diariamente eh, muchos muertos, a día de hoy creo que en estas cosas pues ya han superado los 200 los 200 muertos, ¿no? en el mismo periodo del año pasado eran menos, entonces bueno, son cosas que siguen pasando diariamente y, y no no estoy seguro que, que en las noticias salgan mucho, a menos que no haya es una marca de 100 personas, ¿no? Lo siento. Pero normalmente, con la cantidad de llegadas y la cantidad de muertos, pues no, no, no, no, no sé si realmente eh, es, es, es noticia, ¿no? Eh, este... sí, es que... El mismo recate de antes, cuando ya empiezan a bajar, estaban en la isla militar, entonces sé para grabar, pues había que hacerlo un poco escondido. Ahí hubo ah, que haya dejado un poco. Yo he para que más o menos sería vea cuánta gente está aquí. Son bueno, realmente muy asidados. ¿no? ¿Con qué aquí me trae? A ver, está meando, ¿no? Está bueno, miremos. En esta noche, la noche un poco particular, porque había, está, había habido gente en el agua, entonces eh, en cada movimiento luego de barco, tú vas mirando si encuentras falla sab, nosotros habíamos rescatado 41 personas eh sacándola del agua, y, pero estábamos allí. no nunca realmente estás completamente seguro de que las hayas sacado todo, ¿no? No había nadie bajan y eh, es, es complicado también subirlos a bordo, ¿no? Porque, claro, te vienen a llegar y se tiran todos. Tú tienes que controlarlo mucho. Y muchas veces tienes que ser muy duro. Porque parece que no es... Eh, claro, se mezcla tanto, tanto, tanto, todo lo que puedan ellos sentir, que, que se pone la situación se pone difícil, ¿no? Porque se pone peligrosa. Si todo el mundo se sube a tu barco, pues, te ¿No? Y ha habido momentos cuando pues un compañero tuvo que morder a una mujer y yo tuve que dar un puñetazo a un, a, a un chico, ¿no? Pero luego, luego también está mal, pero realmente son situaciones eh, donde, donde el perder el control es, es, es muy peligroso, ¿no? Y claro, para ellos, es que ya estás tú, lo estás salvando y ya has sí, vamos, eh. esto es un desempate. Ah, más que acabas más despacio más espacio. Más espacio, <sons> estar muy bien y difícil. Lógicamente, las grabaciones que he hecho son una grabación tranquila, en momento de distrés, pues no, no, no hay fotos no ni, ni nada, ¿no? ¡Eh, Paul! ¡Ah, esto también! ¡Sale Aquí rescatamos 97, 93 personas que habían llegado. Una cosa que también me impactó mucho, me impactó o de una manera me gustó, que, que los ves muy unidos todos, ¿no? En el sentido, muchas veces era subir a bordo... La chica siempre era el mismo, ¿no? Con los niños y, y con, con mujeres. Eh, y muchas veces estaban... Eh, era difícil. Irse de la zona para volver Si había subido a bordo Pues la chica esta había quedado Y su chico entierro al hermano Y la hermana Y a veces la misma persona decía No, bajo y vuelvo Y, y subo luego con mi hermano O con mi... Con, bueno, obviamente hijos no Se subía hijo de padre Pero mi hermano O inclusive con mi amigo, ¿no? Entonces esta, esta cosa a mí Me dio mucho la medida De lo que eh, en momentos duros lo que, lo que es lo importante Lo importante es lo importante Todos lo demás son tonterías Esto fue mi lectura de todo esto, lo que me he llevado yo desde allá, esta lectura de, de, de que hay eh, muchas veces, luego aterricé en Madrid y, y fui aterrizar y y los mismos coches limpios y la misma persona de Ciudadiana era como en Brasil ya tan superfluo y digo, bueno, esto ya es una lectura más. Pero realmente esto, el ver eh, que, que ya que habían llegado, querían llegar pues con su colega o con su o con tu amado, con su amada, o con, con su amigo. Y esto es es, es es bonito, da la medida de algo bonito en algo trágico, ¿no? lo <técnica> tal! Vale, aquí estamos. ¡Everybody come here, please! Right. <técnica> <técnica> <técnica> la suerte! ¡Loco, Ahí viene, el... ¿no? Habían llegado con estos otros barcos. El, el Azul era un barquito de plástico que, que, que no tenía ni motor. Rescatas de todo, ¿eh? Rescatas niños pequeños, rescatas eh, un hermano que llevaba en brazo, llevaba a su hermano, eh, que era menos válido, sin piernas y ciego. Eh, Y lo, y lo llevaba a brazo desde no sé dónde. Entonces, de ahí. Esta es una foto que hicieron en, en Lesbos. Se, se le llamó eh, El Principito. Porque salió esta foto y pareció la imagen de, del libro de Principito, ¿no? Sí. sí. Um, quería preguntar y esta distinción que se hace por el tipo de documentación que se les da esto que son las autoridades llegagas bueno esta es, es esta es una lo que en europa ahora se ha establecido para que se pueda pedir el estatuto de repugiado y ¿no? ¿Y qué porcentaje le está en el documento de un y qué porcentaje le han dado? No, porcentaje, bueno, en la llegada un 60% son sirios, un 20% son iraquíes y un 15% más o menos son iraquíes. El restante, ¿qué es? el restante 5% son de otros países. El 5% sobre el año pasado llegaron casi un millón de personas. Pues muchas, ¿no? Pero quiere decir que solo a este 1% que claramente es de otros países se le da ese documento que solo permite estar en, es... sí. en Grecia. Uh -huh. O sea que no hay criterios restrictivos a la hora de reconocerlos aunque no tengan documentación. ¿En no qué sentido? Pero no entiendo, el criterio restrictivo. Um... Por ejemplo, si te una persona y te dice yo soy siria uh -huh. y no lleva ningún documento pues en esto una no... postura restrictiva es usted si no me que es siria Yo no, esto no te lo sé decir Yo, no... yo los datos que le puedo dar sobre estas dinámicas son los que he ido conociendo como información pero no es, yo no sé cómo, cómo ellos uh, reconocen o no reconocen que alguien sea sirio no pongo que tengan su sus vías para poderlo reconocer por no no Supongo por esto. hablar, ¿eh? Sí, hacen pruebas, supongo. pruebas del árabe y se sí, dan cuenta. Supongo, pero, no, no te, <risa> pero yo, me da claro, la impresión de que no quieren ocultar la nacionalidad en este caso como puede ser los africanos igual. Claro. No, sí, me sí. parece que no no sí. les importa ocultar sí, sí, sí, porque sí. sí. es que sí. Bueno, realmente yo creo que también hay, y te digo, me hacen la impresión no lo puedo no lo puedo certificar, pero Hay mucha gente que no sabe. Hay mucha gente que sabe lo que lo que va, porque claro, se habla por teléfono, pero hay mucha claro. gente que no sabe. Entonces, dependiendo qué... De, yo sé que quieren ocultar, porque a veces, los primeras veces que yo iba recogiendo... Eh, iba, por ejemplo, eh, acompañando barcos que estaban llegando, un momento, casi llegando a la roca, ves que tiran. Tiran, ¿Sí? tiran documentos. Y, y he encontrado documentos. Luego de que no, gente que obviamente no puede ocultarse. Tuvimos eh, un, chi un chico de Sudán, no, no, no podía ocultarse, no iba a hablar árabe del este. ¿Y ellos saben esto que ha pasado con los terroristas de París, supongo, porque periódicos claro. no tienen? No, sí. no, no le llegará la tele y esto no llegan, no sé cómo funciona. <coughs> Pero ellos no saben que hay gente que sospecha que en ellos hay... Ah, yo creo que entre hay un poco ellos, de todo, ¿eh? de todo, porque... Que... Como, como decía antes eh, gente todos la mayoría llevan móviles avis visto ¿no? Sí sí sí, y, sí sí o sí esta no es no es gente no es solo gente pobre que llega. No no, estoy seguro es gente, que no, Por eso por esto Bueno, hemos visto que es, es Suecia, ¿no? Ahora que le quiere quitar todo lo que supere un 1300 euros. Sí, sí, o sea, de las marcas. Dinamarca, sí. <coughs> Dinamarca enjate o sea que yo creo que hay un poco de esto, de gente que sabe, gente que no sabe, gente ¿Cómo? Pero tú has dicho que cada día llegan 2000 personas a esta isla. Hmm, pero cómo les abastecen de, de comida? ¿Cómo los llevan a Pues en el campo refugiado, nuevo? en el campo refugiado. Sí, pero tienen que traer comida para toda esta gente, ¿Es hmm, mucha sí, comida. Sí. Sí, pero está en mano, está en mano bueno, eh, las estructuras son de ACNUR y la gestión eh, de, de una ONG. Sí. Allí en la isla, pues, hay hay ONGs locales, internacionales, bueno, una ONG internacional... Hay comida con avión. Eh, sí. Sí, sí. Y lleva la gente, luego lleva la gente... Luego lo lleva la gente, con, la gente a la Atenas. Con, ¿Con avión? No, en barco. En barco. Cada día sale cada, cada día sale un barco que lleva a la gente a Atenas. Llegan cada día y cada día se va Y cada día muchos se van a la cárcel. ¿Van gratis estos? ¿Llevan en ferry? Sí. Sí. Cada día luego también mucha gente se va a la cárcel. Porque si no, eh, también se encarcelaba gente por, uh, por inmigración ilegal. Inmigración ilegal. Entonces, pero el, el, las cárceles estarán a tope, porque no, no sí, llegáramos... No, no, además, Grecia, yo no he estado, pero he visto imágenes de Atenas y es espeluznante para muchísima gente que duerme por la calle. Claro. Muchísima gente duerme por la calle. Eh, o sea, ¿qué pasa Es un en país loco? en crisis, totalmente en Grecia. Y Grecia mismo ya está completamente en crisis. Sí. yo yo hubo un momento que eh, me extrañé y diciendo pero como cómo puede ser que adelante de este desastre este esta tragedia que se ha llamado que, que que ya se está diciendo que después de la segunda guerra mundial no ha habido cosa peor de lo que está pasando ¿cómo puede ser que, que europa sea tan ausente el día Luego me acordé que el día antes o dos días antes de llegar, Europa había pagado 3.000 millones de euros a Turquía para que no los dejara salir. Y Turquía no es el país más humanitario y, y, y, y más correcto de, de, de, de este mundo. Entonces dije, si esta es la postura de de, de, de Europa, que ahora además empieza a pedirle a Turquía, de la otra 3.000 millones de euros, que estás bombardeando los kurdos con estos 3.000 millones de euros. Al menos que no salga la gente. La gente sigue saliendo, lo que pasa que en peores condiciones y más aún en manos de la mafia Antes salían de día, ahora salen de noche. Y estando allí, quien sabe sabe de mar, si te cae alguien en el mar de noche y no lo has visto, no lo vas a ver. Entonces, esta es la postura y la lectura que yo personalmente he dado a la actuación de Europa. Y es indignante. Pero... Yo distinguiría, o sea, yo distinguiría entre lo que son los gobiernos y lo que es la sociedad civil. Porque ese evidente que los gobiernos están poniendo un tapón, porque esos refugiados no nos están llegando. Por ejemplo, de España no llegan. Pero no llegan porque el gobierno que tenemos paraliza la llegada. Claramente paraliza la llegada. Pero la sociedad civil está preparada. Porque, por ejemplo... El colectivo de la abogacía um, ya tiene una red de abogados que se han ofrecido gratuitamente asistir a los refugiados que lleguen en toda españa sí, sí, sí. además tiene una web con recursos para evitarle esto la documentación etcétera la comunidad autónoma de aquí ya ha escrito un, lo que era un refugio un refugio un, un albergue perdón, un albergue por ejemplo ya estácrit porque el gobierno para que allí haya refugiados y se han previsto otros alojamientos uh -huh. o sea la sociedad civil si sí está de acuerdo yo creo que mayoritariamente en españa a lo mejor en grecia que son los que reciben y tienen una crisis económica muy grande hay un porcentaje elevado la ciudad que otra sí. extrema derecha no, pero que a, lo mejor, a lo mejor en bueno, no me ha explicado bien, yo no estoy hablando de la sociedad civil, o sea en, en, en donde he estado yo eh, el apoyo de parte de la sociedad civil es eh, eh, muy alto, de las mismas personas particulares, de los mismos eh, pescadores entonces yo estoy hablando de que es claramente una, una, una, una actitud para, de mi punto de vista criminal la, la actitud que está teniendo Europa la sociedad civil es otro tema o sea, la gente es... Es, es sensible con este tema evidentemente que, que, que con esta está esta problemática también crea rechazo en una parte de la sociedad pero no en la mayoría la, la, la mayoría de las personas pues están sensibles con este tema las mismas las mismas pero per las mismas personas las mismas eh, funcionarios de guardacossta son sens tan sensibles los mismos funcionarios de Frontex incluidos de frontex se quejan de la, de la falta de recursos que ellos tienen entonces de mi parte esta en es mi lectura es es la postura europea a nivel político que que, que, que complica todo no no en la sociedad civil como bien dices tú o sea hay cantidades de iniciativas Hay cantidades de, de redes, de apoyo, hay cantidades de, de, de autoorganizaciones que funcionan. Aquí de Valencia ¿Pero? quisieron traer un ferry, se, cuando ganó el compromiso propusieron llevar un ferry claro. y traer 700 directamente de Grecia a Valencia y evitar una serie de... Yo creo que Europa no va a hacer nada porque <risa> piensa que la inmigración nunca va a parar, no se puede... No, no hay que buscar soluciones a la migración es lo que pasará y es lo que habrá si ¿Qué pasa? que Europa ha mandado inmigrantes a todo el mundo y ahora no agradece que vengan gente aquí sí, y luego, además, un poco lo repito, que para mí la, la postura europea es criminal claro. porque porque se bombardean justamente los países de, de, de, de donde luego esta gente se huye o sea, ya no se está hablando de, sí, sí. del problema de inmigración económica que luego bueno muchos mucho, mucho puntos de vista sobre sobre la inmigración económica no sé qué, no sé cuántos, nos están bombardeando países eh, y no se quiere aceptar eh, las consecuencias que, que, que esto porque, porque no es verdad que, que de mi punto de vista repito, que esto no era previsible es totalmente previsible claro. lo que pasa que si, si miramos los mismos números de que, que Europa ha cotejado como acogidas de, de, de las personas que quieren reinsertar y acoger adelante de lo, de, de, de, del, del número de inmigrantes que, que llegaron el año pasado es muy cimo y lo que están haciendo, inclusive es muy bajo, o sea, leía hoy que el, el número de mantas que se ha pedido desde Grecia y lo que Europa ha dado, mantas es cimo entonces es normal que luego llegas en zonas donde los ve llegar y se habla de dos mil personas cada día, y hombre, que, que tendimo Guarda Costa no tiene no tiene neumáticas para recoger a esta gente. Yo la primera noche que fuimos dos barcos rescatamos 190 personas en una noche. Entonces delante de ello dice, "Pero a ver, ¿y si no estamos nosotros? Estas 190 de personas, 190 personas, ¿cómo van?" Entonces, claro, yo empecé a cuestionarme cosas que sabía no, no, no, no he ido allí como uni, un, un, un unigeno, tenía una idea clara más o menos de, de, de lo que era la postura europea, pero yo lo he tenido, lo he tenido muy muy claro y, y entonces bueno, he sacado mis conclusiones. Y, y luego esta política de financiar a Turquía para que pare los refugiados es la misma política que se aplica en España, porque España paga a Marruecos para que Marruecos hagan el trabajo sucio en la frontera sur. Entonces en España nos ensucia las manos, las autoridades marroquíes, los derechos humanos les importan un rábano y pasa lo que pasa en, en frontera con nuestro dinero que les pagamos a Marruecos para, esto, para que hagan el trabajo sucio. Entonces con Turquía va a pasar lo mismo, porque el hecho de recibir un dinero para evitar la entrada Necesariamente lleva que se deriva en todo tipo de prácticas contrarias a los derechos humanos con tal de cumplir la meta que te han asignado o el, o el, o el fin que te han asignado y seguir recibiendo la financiación. Aparte de que Turquía, desde hace muchísimo tiempo, está intentando entrar en la Unión Europea y lo que le interesa es estar bien con los socios, que no. siempre le están dando largas... No, no, no, no y es el estado con más condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violaciones. Esto esto de da la da la medida, ¿no? de la postura europea hacia este fenómeno, si tú pagas 3.000 millones de euros a un estado en ese estado eh todos vamos Pero lo mismo se ha hecho con los países de los Balcanes. Cuando ha empezado el flujo ahí por los Balcanes, directamente viajaron comisarios europeos a hablar ahí con los gobiernos. Se hizo, de golpe se ha hecho tres o cuatro reuniones de países de los Balcanes con Unión Europea para amenazarlos y amenazarlos directamente los gobiernos de ahí, diciendo, oye, o termináis con esto o olvidáis de entrar a Europa. Se ha hecho con Serbia, con Macedonia, con, con estos países. Incluso, incluso dentro de la sociedad civil yo no veo tan clara la postura política digamos acogedora porque es decir acabamos de tener unas elecciones en las que el mayor número de votos ha sacado un partido con unas políticas sobre inmigración como muy claras y que la gente ha vuelto a votar entonces yo no veo tan claro como que la gente esté realmente tan concienciada como se da por hecho a pesar de que hay algunas iniciativas, en iniciativas yo, que pero inmigrantes miedo... siguen entrando lo que sí, sí, sí, entra no, es no que, ilegal lo que pero hay, decir es que entran el... todos los días sí, sí, sí, ¿eh? sí, sí pero yo quiero, me refiero a que y... la sociedad no. en la sociedad el discurso del miedo un poco de algunos partidos de claro, Estado, lo usan lo usan cala, para esto, lo usan, lo, para esto. Aquí, lo usan para esto aquí parece que la sociedad está súper preparada pero es que esos gobiernos los ha votado, la sociedad también, que yo creo que no está tan preparada ni tan inmune al discurso del miedo que manejan ellos al final no, sí, no usan esto para siempre dividir a la gente <risa> siempre hay blanco, negro Real claro. Madrid, Barcelona y en este caso sí, inmigrantes, incluso inmigrantes legales e inmigrantes no legales claro, por vas ahí... a ver en Suiza que han entrado en Suecia han entrado en un centro de refugiados, claro, unos tremendo. colectivos, grupos de personas preparados para, bueno, antes ha habido agresiones, de colonia La y no se culpa, montado. es decir, y, todo está pasando. Yo tenía una pregunta, perdona, quería saber un poco en esta línea de, de política también, cómo desde que vosotros recibís una alerta de que hay un rescate hasta que podéis salir a hacerlo, si el protocolo que tenéis que seguir como ONG, porque entiendo que las autoridades bueno. locales, no sé qué... Sí, es que eh, justamente uh, ahora parece que Europa se ha puesto como dura con este tema, ¿no? Hay dos, tem hay, hay, hay dos cosas, o sea, el hecho del de SAR, que es el um, Sistema de Search and Rescue Internacional, evidentemente tiene que ser uh, arreglado y tiene que ser gente capaz y capacitada para, para hacerlo. Eh, del otro lado pues ha, ha pasado un poco lo que pasó con los bomberos españoles que arrestaron en, en lesbos. Ellos hicieron algo poco peligroso porque cogieron gente en Turquía, en aguas turcas y lo, lleva, lo llevaron a agua, aguas griegas. Entonces inmigración ilegal Pero de allí pues empezó a notarse esta nueva postura de parte de Europa. Antes era como, bueno, pues ahí este problema entonces más o menos pues pues se, se lleva. Todo está por debajo de Guardacosta. Guardacosta es lo que eh pegúa. Guardacosta de quién? Te llama para los 23 y para los Mayday. Pero obviamente tú estás en el radio. Y, y las cosas surgen. Te la encuentras y entonces le oye a más Guardacosta y dice, no me he encontrado esto, ¿qué hacemos?" Pues algo, ya está. Eh Guardacosta que te llamen ellos a primera es un poco difícil, supongo, porque en esta estructura eh, burocrática del search and rescue, tú eres una ONG o tú eres un particular que tiene un barquito y ellos no probablemente no se pueden asumir la responsabilidad de que tú estés haciendo uh, una, unas operaciones de rescate. Yo he gilipollas chorradas. Porque finalmente, o pues, sea, día a día pasa que que muchísimos pescadores rescatan, gente. lo que pasa que en el y político todo tiene que ser... Bueno, a parte es entendible, pero ahora, por ejemplo, lo que decía, se están poniendo duros y empiezan a ponerle trabas a eh, las ONG, por ejemplo, en Lesbos, están, empiezan a poner bastante problemas a las ONGs y les bloquearon a Proactiva, que, que es otra ONG, y les bloquearon los barcos en Lesbos, los los barcos en los bomberos, bueno, los arrestaron. Pero también hay... Tú abogados ¿no? Supongo. Creo que hay un... En derecho internacional eh, no se puede denunciar de inmigración ilegal o de trata de, de personas a eh, organizaciones o personas que se están dedicando a temas humanitarios, ¿no? Leí el otro día. Entonces, también el tema de los bomberos vinieron... Eh, bueno, fueron arrestados, les han puesto una multa, pero... Básicamente, lo que están haciendo no se podría hacer a nivel de derecho internacional. es un poco de agua, o si sea, acaso. La TVA ahí dándolo todo. Pero, pero <coughs> esta es la postura también europea, ¿no? están tan, hostia, que se nos escapan aquí ONG particulares y gente de buen corazón que va a ayudarnos y aquí nos monta un Porque, de un lado, pues supongo que es, hombre, es que más lo recibimos y mejor lo recibimos, más van y chorrada, otra chorrada, porque ellos van a venir. Es, esta gente se está tapando la bomba, le puede decir, no venga, le puede poner eh, millones de euros a Turquía para que se pongan ahí con la, la, la escopeta, a que no salgan, pero esta gente sale. Y si no sale de Turquía, saldrá de otro sitio. Pero no es el problema de que hay que, no, no podemos... Eh, Eh, recibirlos todos, no hay que tratarlos bien, no, es que no hay que bombardear, pero vamos, nos metemos en un camino, en un discurso que apagábamos vámonos. ¿no? Lo, la, la situación me da la impresión de que va a ser más dificultosa, porque de lo que tú nos has expuesto, de que a nivel oficial las autoridades, los, los guardacostas, o los militares que ya ya no tienen medios, porque oficialmente no se les dan medios, y yo he pensado, vale, pues la ayuda de ir de sociedad civil a sociedad civil. Pero simultáneamente, a nivel de altas esferas, de las altas instituciones de la Unión Europea, están ahora estudiando criminalizar la ayuda a los refugiados. Gracias, Con lo cual, la sociedad civil dejará de poder ayudar. Y será solo... Lo Pero que las autoridades quieran. Pero esto pasaba... Pues nada, ya lo he el Antedusa, el año pasado... ¿no? no, hace dos años, cuando hubo este este naufragio, que, naufragio que murieron centenares de personas, eh, recuerdo en radio, en, en Hora 25 salían, eh, en entrevista a pescadores, que pues claro, cuando hubo este naufragio, salieron. Salieron a rescatar. Pues le quitaron la licencia, le quitaron el barco. Sí. ¿no? Esto hace dos años. Entonces, eh, yo vuelvo a repetir, para mí, yo no hace falta tener a mí, para mí, eh, solamente más pruebas de la postura criminal que está teniendo Europa. El mundo occidental hacía algo que inclusive va, va creando. Es que no, no, lo tenía claro, lo, lo sabía, pero no, no necesito más pruebas de... de no necesito sé O sea, para mí está claro, y es así. ¿Y tú qué crees que podemos hacer los ciudadanos para ayudar, primero, a los que llegan y, segundo, para cambiar las cosas? Hombre, es desolvidencia civil. Tal cual. No, pues ya. <risa> pero eso es muy raro. No ¿no? no sí, pero aquí pero, ni siquiera nos llegan, o sea, eso de eso me tienes la boca, mira, no, cuando, llegan. Cuando hubo lo de Irak, ¿no? hubo mucha gente en la calle, ahora contra la guerra, contra las bombas ahora nadie está en la calle es, que es, es muy raro ¿no? que, que sí, parece sí. Como, como que la gente está agotada o sí, algo sí. así no, no, no. que hay crisis yo hay creo bajos, que ellos no sé, no sé, no sé qué es pero... yo sé, sabes que creo que Europa le interesa que se maten los radicales porque así es men. yo creo que estar en Libia hicieron esto Dejaron que se mataran los más agresivos y violentos y luego ya veremos. Ahora están haciendo lo mismo. El libier es salientado por porque... la culata. Bien, pero, pero mira, a ellos les va bien esto. Esto les va bien que se maten los radicales de ellos, porque ellos igual no pueden luchar contra esto. No. Bueno, hay, muchos, también, hay una hay industria Sí, una industria aglamentística el, el discurso está, en, en, el en, todo y, político Está mm, claro ahí Ningún el, país invasor ha triunfado nunca La larga siempre pierde Lo mismo pensar de Siria Excepto económicamente que sí ha triunfado Y además de esto políticamente puede interesar a muchas personas sacar el foco de donde estaba hacia otros lugares, sí. crear Vuelvo enemigos, pero luego a decir externos. que ellos les va bien que se maten los radicales, porque pero ahora no, cada no, día se estancan No creo que na caña que... ahí no pero, creo que pero, tenga que ver con radicales o dejar de... de bueno, radicales. lo más... Lo más que, sí, porque ya, ya vemos vi... que de los de los que llegan, imagino que efectivamente <coughs> radicales como en todas partes habrá... No, ahora. Pues no pero la, la, la guerra que... que las armas. Bueno, sí, exactamente, y... pero en el país... Pero independientemente de los radicales, ahí hay, hay personas están huyendo de las bombas, y como ha dicho Ricardo, gente como tú y como yo, que un día estaba en su casa, y le cayeron un bombazo, y vio como todo su mundo se iba al carajo, ¿no? Y entonces tuvo que coger un barco y tuvo que largarse. Y están desesperados, van a venir lógicamente habrá personas que se radicalizarán, que, que generará esto mucho odio, y otras personas que sencillamente entenderán buscarse la vida como lo hacen. Quiero decir con esto, que no creo que sea un problema contra los radicales, porque veo que vamos el problema de los radicales no creo que pase por destruir un país como se está haciendo. ¿no? Pero sí puede ser que, evidentemente, como suele ocurrir en estos casos, eh, una guerra fuera de los límites del país, donde se hable de un enemigo externo que intenta invadirnos, Entonces mucho Es muy provechoso cuando hay, de hecho, una crisis política y de valores muy grave en el país propio y tienes a una población muy cabreada con ese tema, dispuesta a, a, a la desobediencia civil y entre otras cosas. ¿no? Hombre, el que tiene niños se larga, el que no tiene niños, uno no. Y hay gente que no pero tiene niños ni mujer y pero, una, le dan un calánico y pero te aseguro refiero, que se vuelven. Locos. Pero me refiero a nuestro país. Quiero decir que sobre sobre por qué esta situación es la que es, no estoy muy seguro que sea por un asunto de radicales, sino más bien por decir, ostras, en Europa la gente está dispuesta a rebelarse. Vamos a crear una situación fuera, no lo creo. <risa> en la en la que nos sí. para que para que no fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Cuanta gente se está está saliendo a la calle para gritar por lo que está ocurriendo en estos países, pues más bien poca. ¿Por qué? Evidentemente vale. llevamos muchos años de crisis ha habido como una, un proceso pseudo-revolucionario permanente que tampoco ha llegado a donde esperábamos, eso ha desilusionado a muchas personas, pero luego a la hora de la verdad, claro, la gente tiene más miedo de lo que pueda ocurrir que y que luego que eh, ganas luego, de luchar. Creo que también es como la información, no sé, pero la información que llega eh, es mínima, ¿no? Sí. Uh, desde la foto del de, de, de, de niño, de la, sí. estaba en la, la playa, no sé cuántas, cuántas fotos de niños han... han han, han salido ¿no? en el periódico yo os aseguro que de niños hemos sacado bastante entonces eh, entonces pues claro te llega una, una foto todo, mundo, sabe, ¿no? todo, mundo, ah, todo el mundo pero luego sabe. la foto no, la quieren que salga, no quieren que salga otra foto porque si no la, la gente llega un momento que Victoria, hasta los cojones estamos ¿eh? pero va saliendo información porque la última que ha salido ha sido yo creo que la última semana es era una noticia de 10.000 niños sí, desaparecidos que habían, por Europa desaparecidos sí, no sí, yo hablo de informaciones diarias de lo que pasa no, eh, no sale no sale de informaciones diaria de, de cuánta gente ha llegado solo cuando hay un barco grande, un Esa, es grande hay una imagen que te llama la atención o si en lesbos hacen el, el dibujo de la de La Paz, con tantos chalecos que hay. Eh... Y además, como que en Irak y en, en Afganistan hubo una intervención militar directa y por eso también la gente salió más a la calle. Esto se percibe como mucho más lejano y como que no <coughs> está llegando. Y o sea. que no tenemos realmente una responsabilidad sobre ello Exacto. como país. O sea, Exacto. Ni una libertad, o sea, ni, ni podemos hacer como, o sea, se Entonces, como que no podemos ha hacer, o sea. claro, Para volver a, a contestarte que podemos hacer, <coughs> por lo menos, yo viendo tanta gente que está aquí ¿ves? estoy muy, muy contento porque por lo menos mi intención era que se supiera cosas que a lo mejor no salen en la televisión. Y entonces, si no sale en la televisión o en el periódico, eh, normalmente no a fin y a cabo no acabamos hablando. A menos que pues pues yo que sé, hay un colega que se ha ido para allá, hostia, mira tú lo que ha pasado, man, man, man, este video y... Hola, no, no, ya lo he y por Entonces, ¿qué podemos hacer? Por lo menos fomentar que, que, que estas cosas se conozcan y buscar información fiable, ¿eh? basta ponerse en Twitter Y hay muchísimas informaciones, hay mucha gente interesada en esto, hay muchísimas... La sociedad civil, que estás diciendo tú, está muy volcada en esto. Hay muchísimas asociaciones o particulares españoles que van en leer dos si y están ahí directamente y mandan informaciones. Y esto, por lo menos, supongo, que crea tanta rabia, porque yo de todo lo que me podía llevar también de allí, me ha llevado una rabia tan grande de ver estas posturas europeas. De, lleva tanta rabia que antes o después a alguien le manda a la mierda y por lo menos se se mueve <risa> se mueve por lo menos algo porque no la sociedad civil somos nosotros y no y, y, y no somos estúpidos hay unos intereses capitalistas o neoliberal o lo que sea que hacen que funcionen así las cosas y el, y el problema no lo vamos a cambiar no vamos a cambiar el mundo de, ni nada lo que pasa es que hay unos problemas y no no nosotros creo que es moralmente y éticamente justo que no hagamos como que no haya problema porque hay este problema y hay muchos más entonces que podemos hacer, por lo menos, interesarnos y estar aquí y hablar de esto y, y, y, y, y seguir el estas cosas, ¿no? Entonces, esto es para mí es un gran paso. ¿no? Hay una iniciativa que no sé qué alcance tiene, lo he en Facebook y en Twitter, de, dicen que es una marcha europea pero pasaje seguro o algo sí. así no sé si la conocen ¿sí? sí, este iniciativa para el 27 de febrero precisamente sí. Sí. y ahí hay, hay mu muchísimas iniciativas si, si luego queréis os paso algunas cuentas de Twitter o alguna cuenta de ONG o, o asociaciones o allí mismo en, en Letbox un, unos anarquistas ocuparon una mansión y Y pusieron en marcha un centro de acogida que, bueno, pues acogía 250 plazas de mujeres y niños. Y, hostia, gestionar 250 plazas... ¿eh? Entonces, ¿quién dice que no podemos hacerlo? En esta sociedad, ¿sabe? O sea, ahora, pues no sé, si acoges en casa a alguien sin papeles, ilegal, pues a lo sí, ejemplo, en puro. España es un delito. Ah, el, el bueno, el pues, pues, pues esta gente... Es delito. Esta gente es ilegal. ¿Sabes? Entonces, sí, en entra... el mercado también le como... Es ilegal, ¿no? Esta gente le llaman ilegales. En un el centro, centro de... en un club no, es como... de música. Por la noche abre, es discoteca, el bar, y por el día es centro de refugiados. Y los mismos dueños del mismo bar y club los cedieron al local para hacer como una almacén una... grande de ropa, comida, terrible. todo lo sí. que se necesita, agua y, y información ahí. Y eso sí, sí. Para, para, para decir... O sea, para lo que decías tú, es verdad, que la sociedad civil es está concienciada. Y repito, hay muchas iniciativas, muchas, que no se dan, evidentemente. Si no tiene cabida en los informativos o gente que muere, ¿cómo va a tener cabida pues el grupo de gente que en frontera de Macedonia ha puesto en marcha una cocina de campo para darle de comer? o los que llevan mantas. Hay unos intereses económicos muy grandes. Nosotros dormíamos en un en, una, en un hotel, bueno, un apart hotel, teníamos nuestro puesto de guardia Yo entré y las mantas eran de agnur. En un hotel, mata de agnur y dije, ¿Eh? "¿Cómo pueden estar aquí las mantas de lato comisariado de para los refugiados?" Es sí. fuerte. Y, y yo dije, "Bueno, negro. pues aquí ya. Claro, Dios ¿No? entonces Claro. Pero del otro lado, pues esto, que hay muchas iniciativas que, que no se... Sé. Ahora, esta noche, con, con lo que se recoge aquí, el dinero, pues irá a, a, a iniciativas a favor, de, de apoyar. que ¿Qué? Pero, claro, ¿Cambiamos el mundo? No. Pero, por lo menos, algo hacemos Me imagino que lo que se podría sacar de esto es que hay que organizarse y participar y pelear, ¿no? Yo creo que sí. Y se pueden hacer muchas cosas pequeñas, ¿eh? muchas repito, cosas, porque la gente se organiza en o sea, pequeños que... grupos. Yo mm -hmm. conozco gente que, nada, que coge una furgo, se coge los cacharros, como tú dices, de cocina, está como la de, de Mili, se lleva ahí y da comer a 600 personas es que cada día que llegan de estas islas, ¿no? A Atenas, llegan al puerto, esta gente los sueltan por ahí, como dices, están en la calle durmiendo, no tienen dónde ir, muchos de ellos y se quedan ahí permanente un mes, hasta igual los cogen y los meten en un campo como si es aquí y los devuelven en su país también, estas situaciones ya empezaron a pasar en, en Grecia. Pero bueno, son iniciativas estas que igual se juntan cinco amigos, cogen una furgoneta empieza a recaudar dinero de diferentes formas y van adelante con un proyecto ahí. O como los chicos estos de, ¿no? de Barcelona, que eran, sí, eh, sí, que eran socorristas de la playa. Sí, de playa sí. que dijeron, bueno, vamos ah, para allá. Sí. Cuando vieron la foto esta, dijeron, venga, recogieron dinero, 15.000 euros. Y, y este dato, lo, porque he hablado con ellos, y montaron Proactiva Open Arms, que es un colegio. Se ah, fueron para allá en Lesbos y ahora pues están allí. Hay un esto. Que ¿Qué salió? En Ciencia Ficción de Canal 103 mm -mm, sí. hay un documental de esto. De verdad, cosas que has explicado tú, sí, sí. que dicen lo mismo. Aquí. Y Hasta podemos, podemos poner un vídeo. Y ellos eh, lo que hacen es eh, prácticamente... Ahora tú como voluntario rellenas la ficha, te vas ahí 15 días y, y ya está, va a casa. Y 15 días sacando gente del agua. Y luego te vas para casa. Y viven de voluntarios. Yeah. <coughs> hombre a lo mejor hay algunos aquí que tampoco pueden a lo mejor recoger a lo mejor conectarse para pero pero esto que quiero decir hay claro, muchas iniciativas sí, ¿no? sí claro, lo, mejor, eh, lo que quiero decir con esto es que como estamos todos ahora hoy en día conectados tenemos acceso a esa información nuestra siempre podemos apoyar claro. por eso por eso hay muchísimas iniciativas que, que luego a ver, yo que sé pensamos que para para, para que ser algo hay hay, hay que hay, hay que irse allá como lo he dicho yo claro. no no, no es esto. Pues se puede hacer muchísimas cosas. Porque tú entiendo, tú te dedicas a, al tema de, del mar, el tema del rescate, personalmente, ¿te dedicas a esto profesionalmente? No. No, no yo profesionalmente... patrón? Sí, soy patrón. Eh, bueno, tengo tengo mi pasado en trabajo social y cosas así. Eh, no, no, profesionalmente no. Es que profesionalmente, si no eres eh, de, de, de, de salvamento marítimo, Ya, claro. Y en nuestro equipo, pues, había uno que salvaron todo. De Pero es tanta la necesidad que, que te vas ahí, por ejemplo, y